El tema del agua eh, está ocupando buena parte de las mañanas de la 36, también de los espacios informativos pero bueno, el tema lo amerita por supuesto, como decíamos de temprano intentando ordenar para ustedes eh, la reflexión sobre esto la información también y apelando una vez más a la gente que se ha formado en nuestra Universidad de la República que investiga desde hace tiempo no eh, no no de ahora que trabaja sobre temas no a partir de que los los temas estallan y están en la prensa todos los días sino que muchas veces silenciosamente ignorados por el resto de la sociedad y a los que se apela o se tendría que apelar eh, cuando también la situación está con la gravedad que tenemos ahora eh, tenemos nuevamente en línea a la eh, bióloga y paleontóloga, eh, la doctora Graciela Piñeiro, docente de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, que casi que la convertimos en esta etapa en una eh, columnista semanal de, de Mañanas de Radio, eh, por la situación planteada precisamente. Graciela, ¿qué tal? Buen día, bienvenida nuevamente. Sí. Buen día, sí, la verdad, este, todo con gusto. Este porque la situación, como vos decís, se vuelve grave cuando cuando no se ven avances, ¿no? Claro, claro. Se, se habla mucho, se había mucho, pero no se avanza y la situación de la población al día de hoy es la misma que cuando conversamos la última vez. Exacto. O sea, segui seguimos teniendo agua salada en la canilla, este teniendo problemas para conseguir agua embotellada, Y entonces eso es que realmente amerita que hablemos un poco más del tema, ¿no? Sí, además, y, y, en una realidad así, Graciela, este a los que no, no conocemos en profundidad toda esta temática, eh, te, te saltan preguntas de todos los días, ¿no? Bueno, pero uh -huh. de hasta dónde hace mal y hasta dónde se puede utilizar el, el agua salada, digamos así, de dónde habitualmente es, es el agua que, que tomamos, todos los uruguayos en todo el país, esto de los pozos este semisurgentes, los acuíferos, eh, un montón de, de preguntas. ¿Quién está usando el agua, más allá del agua, para tomar? ¿Quiénes más se, se están aprovechando, digamos, de, de nuestras fuentes de agua, no? Esa última es la más importante, pero bueno. Este, la situación es que nosotros no podemos complicizar mm. la información. Yo creo que creo que acá lo que se está este, haciendo un poco es hacer más complejo lo que la gente tiene que entender de manera sencilla. Claro. Entonces, ahí hay este hoy la gente no no sabe para dónde ir, ni para ni a quién creer, ni ni qué hacer, ni qué ni qué este, decisión tomar. Claro. Porque el tema, de, el tema primero que dijiste, ¿es bueno o no es bueno tomar agua salada? Es malo, ¿mucho? Uh -huh. No se puede. Claro. ¿Entendés? No podemos ni tomar agua salubre. Tenemos que tomar agua dulce. Sí. Eso, eso es lo principal que la gente tiene que entender. No podemos. Porque aparte que no podemos, no debemos, ni tenemos necesidad de Porque el Uruguay tiene mucha agua dulce, todavía, que en este momento está siendo uso justa por otros intereses que no son ni tienen que ver para nada con la vida de los uruguayos comunes, trabajadores de este país, que vivimos acá, que tenemos la nacionalidad uruguaya. Pero ¿qué es lo que hay que atender. ¿Qué más hay que atender? Hay que atender los derechos de los uruguayos. Y eso es lo que a mí me parece, ¿no? Es una visión personal, claro. pero a mí me parece que no se están atendiendo. Bien, Graciela, Ajá. tratando de, de ordenarnos entonces y aprovechar, hay que decirle a la audiencia que, por ejemplo, cuando estábamos mirando previo uno de los temas, queremos conversar con Graciela ese tema de los acuíferos, qué acuíferos tenemos, ¿Sí? el acuífero guaraní, que tenemos parte en, en nuestro país, y Graciela hace décadas que, que ¿Sí? venís investigando y trabajando sobre ese tema, por ejemplo, pero... ¿Sí? Vayamos, vayamos por, por parte, así Graciela, primero hacías... Eh, bueno, está todo, pero, problema, pero, está todo este problema pero, con el Santa Lucía, ¿no? ¿Qué otras fuentes de agua dulce tenemos? Espera, quiero colaborar una cosita muy rápidamente. Sí. Eh, porque ya he escuchado algunos comentarios y yo soy bióloga, sí. es verdad. Yo no, no, no, soy licenciada en ciencias biológicas, magisteria en ciencias biológicas y doctora en ciencias uh -huh. biológicas. Esos son mis tres títulos. Ahora, cuando después que, me, después que yo me recibí, me dediqué a la parte de la geosciencia. Estando en, en el sector científico de las geosciencia, uno tiene que aprender, por ejemplo, yo soy paleontóloga, trabajo en las rocas, tengo que aprender qué son las rocas, cómo se comportan, cómo se determina su edad, si son acúferos o no. Entonces, esa es la información que yo puedo dar porque estoy encima de eso continuamente. Pero además de eso, soy una persona que se preocupa por temas que son cruciales para la vida, porque por algo soy bióloga. Claro, claro. ¿Ah? Entonces quiero dejar eso claro por este algunas este suspicacias que puedan aparecer por aquí. Este, yo realmente no me comunico con nadie, la gente se comunica conmigo y mi deber es informal. Porque eso. para algo fui formada... ...por la Universidad de la República y con la gente de este país. Exactamente, en momentos como estos es donde hay que apelar... ...así como se hizo en la pandemia, ¿no? Porque viste que de las cosas que se está hablando... ...es de que por qué no generar un GACH, un grupo asesor científico... ...honorario también este tema, pero sería tema aparte. Pero si no se apela a los científicos en situaciones como esta... Eh, en eh, cuándo apelar no pero pero vayamos ah. a esto que vos decías hay agua dulce de dónde eh, tomar de donde proporcionar el servicio de agua potable para los uruguayos eh, además de esta situación del del santa Lucía graciela escúchame en el uruguay hoy en día prácticamente este, una cuarta parte de la población está usando agua subterránea porque es De, o sea, con toda la debacle que hubo este desde hace unos años este con el agua Porque primero la contaminaron Entonces la, la gente no quería tomar agua contaminada uh -huh. Y entonces, ¿qué pasaba Va y llama y hace un pozo y, y toma agua de, de, de, la, de los recursos subterráneos que tenemos O sea, que hay mucha agua, mucha gente que ya está consumiendo esa agua Luego, cuando empezaron con, con todo el tema del de, de aumento del número de, de, de empresas, por ejemplo, como las papeleras, como las, las productoras de, de, de celulosa, ahí este la gente empezó a, a perder los pozos. Y hubo mucha gente que perdió los pozos. Entonces, este esa, esa fue un poco la situación para entender que nosotros, no solamente no sufructuamos del agua superficial, que solo vivió los arroyos, las cañadas, etcétera sino que ya estamos sufructuando del agua subterránea, a través de los pozos. Por ejemplo, yo la otra vez comenté que este tengo una colega en la facultad que me dice que no tiene no tiene lugar ya más para hacer pozos, o sea, porque este la gente la llama continuamente Eh, para para ubicar a ver dónde puede encontrar agua subterránea quiere decir que aquí este la gente está dejando de, de utilizar el agua superficial porque está en mal estado y entonces está consumiendo agua de los pozos pero qué ocurrió en el 2020 hubo una debacle desde el punto de vista este híbrico este en todas las cuencas de américa latina en casi todas por lo menos todas las que competen a lo que nosotros llamamos la gran cuenca del, del río de la Plata. Entonces ahí empezó a, a, a hacerse la situación más compleja de lo que ya estaba. Porque la situación ya estaba complejizada en el sentido de que el agua había sido contaminada. ¿Por qué? Por el, el, el modo de producción que adoptaron prácticamente todos los países que están Sobre, sujetando de esa de esa cuenca sí. de la cuenca del río de la Plata eso que ocurrió este, no solamente se se sacaba agua de la de, de las fuentes superficiales, sino que también se acaba agua de los acuíferos entonces, hay una relación muy importante que a mí me parece que las autoridades no están considerando que es la relación que tienen los ríos con sus acuíferos o sea, vos no podés decir Que descubriste un acuífero abajo, abajo del río Santa Lucía Porque el acuífero Siempre estuvo uh -huh. Porque si no, el río Santa Lucía Había desaparecido Los ríos superficiales O sea, todas las aguas superficiales Están relacionadas con sus acuíferos Con los acuíferos que tenemos, que son muchos No es hablar de el acuífero Eso es otra otro error que se comete sí. El acuífero no Hay que decir, el acuífero tal De la formación tal entonces ahí nos podemos comprender porque si nosotros decimos no porque es el, el acuífero el acuífero guaraní ¿por qué esto es un sistema de acuíferos? entonces no pues, tenemos que hablar del, del acuífero guaraní tenemos que decir bueno, el acuífero tacuarembó que forma parte del acuífero este del sistema de acuíferos guaraní porque si no no aclaramos dónde estamos por ejemplo, estallando agua allí, no podemos tener un control de lo que le pasa al sistema de acuíferos ¿Entendés? No sé si queda claro. Sí, claro. La, claro. la, la, la intención que tengo es que de decir que nosotros tenemos o tuvimos quizás muchísima agua, todavía tenemos agua, porque ya tenemos que abrieron seis pozos en Tacuarembó, en la zona de Tambor, y los seis sacan, sale agua de aquí, uh -huh. agua subterránea. Esa agua subterránea puede ser del que pueda venir de la del basalto que cubre esa región, que es un acuífero también. Este, o sea, son distintos tipos de acuíferos, pero todos tienen agua. O puede ser de algunos de los acuíferos que proponen el sistema acuífero guaraní, que lo más probable. Quiere decir que así se está extranjendo agua, que es agua que puede podría utilizar momentáneamente la población, que es una acuífero un momento de crisis como el que tenemos pero está siendo utilizado para hacer combustible entonces eso eh, ya entendés, es una es una situación que a la población no tiene que importar ya no sobre todo al gobierno de cómo explica que se está en un momento de crisis y no se puede recurrir para la población que es la que más se lo merece este de los recursos que, que le hacen bien Y se, y se recurre a, a recursos que, que le hacen mal para la salud. Uh -huh. Yo lo digo así porque la gente dispensa... Decirlo más claro, decirlo más claro. Bueno, más claro es imposible. No, no es imposible. Porque cualquier persona que tiene, no sé, que tiene un poco de sentido común, no, no podría pensar que eh, un, un, este, un gobierno debería decir, no, yo a la, a la gente no voy a dar esta agua salada, yo sé que lo hace mal, pero yo la doy, porque tengo que atender a las empresas que vienen de varios sí. lugares del mundo que me están reclamando que le dé el agua pura una, yo, yo, una aclaración ¿no? eh, Graciela, para ver si quedó claro <risa> eh, lo que perforaron en Paso de los Toros entonces es parte del acuífero guaraní es parte del sistema del acuífero guaraní ¿En tambores? Sí Sí, por supuesto es. Es. O por sea supuesto. que perforaron no tiene... Sí, no tienen otra Porque la cantidad de agua que se necesita Que ya la, la, la, la establecieron O sea dijeron parte del agua que necesitan Porque para mí va a ser mucho más Porque vos que se hizo un contrato a 30 años Claro ¿Entendés? Y claro. otra cosa que quiero decir que también Es que la gente no lo entiende muy bien La, la gente, o sea, lo que se saque de agua para la gente de los acuíferos, suponete que, que, que recurramos a, a eso que tenemos de decir, bueno, a, como estamos en una situación este de, de, de, de cuidado hoy para la población, no de riesgo, bueno, vamos a, no es que se hace siempre que se recurre a los acuíferos. En general, no se debe recurrir a los acuíferos, porque como te digo, si una tenés un agua superficial, que está conectada con su acuífero y le sacase el agua de su acuífero el agua superficial, toda el agua que reciba, claro. lo de lluvia la va a tirar para abajo, porque va, va a intentar nivelar claro. entonces, nosotros no tenemos que sacar agua subterránea tenemos que evitarlo entonces, pero estamos en una situación este compleja en este momento de riesgo entonces nosotros decimos, bueno, vamos a sacar agua de los acuíferos para atender las necesidades de la gente Y te puedo asegurar que es algo que se saque para las necesidades de la gente y se le informa a la gente bien que no se pueden hacer excesos, no le va a hacer nada al arcoífero o le va a hacer poco. Uh -huh. Ahora, si luego no, a ese recurso este, para atender las necesidades de una mega empresa, claro. ahí tú no se quedas sin nada. la sí, sí, si acá sí. queda sin el arcoífero, sin el agua superficial, fíjate lo que está pasando en el río Negro. Sí. llueve torrencialmente en, en, la, en, en, el, en el lugar donde el, donde el río nace no en, en la cabecera del río sí, donde carga, y el río sí. baja y el río baja baja, baja, baja es impresionante la bajante que hay porque le ¿No sacan el agua para, para otra cosa es cierto porque está operando una mega empresa que está sacando agua del escuífero, de, de la parte superficial del río y entonces el río está muriendo Graciela, pero acá en el sur, ¿eh, ¿qué habría que hacer? ¿Apelar más a, a los pozos estos semisurgentes o con las distintas denominaciones que tiene en esta emergencia? El asunto es que acá en el sur también hizo otro error de concepto uh -huh. porque nuestros nuestros nuestras rocas, las rocas incluso, que casi todas tienen agua casi todas, desde el basamento hasta, hasta las rocas cuaternarias prácticamente todas tienen agua, todas son aquí, ¿verdad? interconectadas, interconectadas por un montón de fallas este, estructurales que, que van hasta el basamento quiere decir que no porque la, el agua del norte el agua del sur no, el agua del Uruguay es el agua así. del Uruguay está toda interconectada, o sea, si no le sacas en el este, en el oeste, en el sur, en el norte se va a resentir todo el sistema que es otro error de concepto claro por eso como vos dijiste en la necesidad ¿Para qué los no gobiernos forman especialistas? Uh -huh. Si después van a recurrir a gente de afuera o a la gente que no, no está activa o gente... ¿Entendés? Sí. O sea, se tiene que recurrir a los que ya preparó. claro tiene que, y, y lo digo desde hace años. Acá no tiene que no tiene que recurrir a, a, a Graciela Piñeiro o, o a César Rozo o a gente de la facultad. No, tiene que recurrir a una persona de la facultad. Tiene que recurrir a varias personas. Tiene que generar un comité interdisciplinario donde allí todos podamos opinar, sí. y llegar a una a una solución que sea la mejor para la gente, para el país, para los recursos, para no tirar todo por la borda como se hizo en todo ese chapán. En el caso que no colabora, es lo que pasó. Graciela, en el caso de Google, que es todavía no empezó a funcionar, ¿no? Pero tiene todos los permisos, por lo que entiendo tienen todos los permisos y se ve con buenos ojos que google se instale aquí eso sí en el sur sur de dónde sacaría el agua que es muchísima el agua que usaría ese el, el, el, el asunto de, de basamento es, uno, es el segundo asunto más importante y yo no sé si no es el primero oh. dirigido a sacar agua a estas, estas empresas por eso digo entonces yo digo le creemos al gobierno que hay una crisis por, por sequía no le creemos porque o sea el gobierno que tenemos en la crisis por y por otro lado asista a proyectos que son consumidores impresionantes no. mucho más que nosotros que todos nosotros que estamos en los tres latos locos sí. 6 millones de personas entonces ¿a quién le creemos? Una medida Pero concreta uno... sería que no se le autorice a Google empezar a trabajar, ya, por lo menos. No se le puede autorizar ni el hidrógeno verde, ni ningún ah. proyecto consumidor de esta manera de agua. Que hagan que hagan industrias de, de generar alimentos, eso no consume nada de agua. Que dejen el río Santa Lucía, yo ya lo dije a la gente de esposa incluso, que tienen que dejar el río Santa Lucía, solo para la, para tomar agua el 60% de la población del no le pueden generar ningún efecto este, por proyectos que son consumidores de agua o contaminadores del agua. Porque el agua contaminada no se evapora, contribuye a que cada vez tengamos menos precipitaciones. Mm. Ahora, no es que no llueve, la sequía no es por la lluvia, entiéndanlo. Hay lluvia, lo que pasa es que la lluvia no es tan vamos a decir, tan efectiva Como lo era antes. Porque el problema es que hemos hemos modificado y hemos dañado prácticamente todos los ecosistemas. La lluvia no da abasto como antes para reponer el agua que, que Nos, se toma. Chupitamos más de lo que se puede recargar uh -huh. y entonces la lluvia, ya te digo, cae un poquillo en el río y que hace el río? Lo tira para abajo. Lo tira siempre para abajo porque hasta que hasta que el río no regule su contacto con su acuífero sí, ¿no? No se va a mantener el agua. Y entonces cuando, cuando llueve en la cabecera y el río no se repone, cualquier persona que sabe un poco de geología o de hidrogeología sabe que el acuífero abajo y por lo tanto el río sigue creando agua para abajo. Bien, Graciela, nos quedan, nos quedan dos minutos porque además, eh, Ángeles, a Graciela, como que la comprometemos al aire que la vamos a seguir. Y ella, y sabe, ella sabe, ella sabe y además nosotros sabemos Cada que ella semana. siempre accede. Pero, pero una respuesta concreta breve sobre este momento de emergencia donde viste que se está hablando por parte de las autoridades que van a hacer una represa de emergencia de medio millón de dólares que van a traer un equipo para desalinizar el agua, ¿de dónde acá en el sur, en esta emergencia, por una, digamos, eh, coyunturalmente, ¿de dónde se podría sacar el agua para la gente? Yo te digo, el agua existe, hay que hacer obras, ¿Mm? o sea, haciendo una sola obra, yo que se que vaya al Río Negro, que vaya al Río Uruguay, que vaya que a, a los ríos que aún tienen agua, el Río ya casi que lo descartaría por, por por eso que me estoy contando, que el río no está respondiendo. Pero tenemos otras, tenemos el Arroz como dijo Panario, tenemos el, el río este, el Solichico, tenemos que hacer obras, porque la gente va a gastar poco de eso, de ese, de, de ese plus, plus de agua que hay que, que sacar, para agua dulce, para darle a la población. No hay ningún proyecto posible para ni desalinizar Ni nada, ni mm. nada que tenga que ver con el agua salada Porque el agua salada no puede tomar nadie Pero serían obras, serían obras que llevan cierto tiempo, ¿no? Bueno, llevan cierto tiempo Si nosotros le dicen, mira, nosotros tenemos que dejar el río Santa Lucía Que se reponga Y luego tenemos que dejar, no sé, tres meses uh -huh. Entonces, pues yo ayer pasé con Santa Lucía Que tuve que hacer este, un, un, un estudio Y esta Santa Lucía mejor ya eso eh, responde a que el Santa Lucía en este momento no está siendo tan estresado porque nos están dando agua no entonces decir la relación precine la verdad bueno, vamos a ver y dejando el río que, que, que se, vamos, a, vamos a decir que se mantenga sin ninguna obra otra cosa que que, que parece este extraña no porque el río santa Lucía es, es la fuente que tenemos pero sí si, si el río santa Lucía se, se utiliza para riego de la agricultura, para Para, este para sacar harina para entonces ahí nos estamos cuidando el río que nos da el agua claro entonces tenemos que hacer todo eso, lo, lo primario y ¿No? después ver y después ver a dónde se puede interconectar para darle agua dulce a la población agua salada no corresponde no hay ninguna posibilidad de que la gente acepte tomar agua salada para siempre ni de salida porque Bien. acá tenemos recursos que son nuestros, no de las empresas. Las empresas, si nosotros estamos en una emergencia hídrica, van a entender que se tienen que ir, o que tienen que parar de de, de de utilizar nuestra agua, porque eso tiene que hacer un presidente, tiene que hablar con ellos y decir, miren, vamos en una emergencia, sí. a la gente la no podemos envenenarla. Porque yo, yo digo, si te quedas o sea, enfermo a la gente, ¿qué hace el gobierno? Entonces que piense, por favor, en la gente primero, y después en las empresas que eh, según dicen nos da, nos da mucho, pero yo no veo nada que no tenga. Sí. Más bien que se llevan todos, o sea, dar a nosotros no nos nada. Por lo tanto, el gobierno tiene que actuar como le corresponde, porque el, el presidente de la República tiene que actuar y dice, bueno, estamos en una emergencia. Acá tenemos que parar la rotativa hasta dejar que los nuestros pies se Esa es la única solución que tenemos. Muy bien. Si Graciela, no, vamos a muy, muy gracia. Graciela, Gracias a la alumna. No, gracias a vos nuevamente y lo dicho, te vamos a estar convocando la semana próxima también para seguir con, con este tema como lo estamos haciendo con otros eh, también eh, ah, estudiosos de, de toda esta temática. Muchísimas gracias por este rato. Un abrazo. Un abrazo. Oh.